Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. María Eugenia Cáceres, referente de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares, dialogó con nuestro cronista de exteriores. Exigen regularización de la escala salarial y de categorías. El reclamo nuestro era de, de las horas que estaban trabajando porque el Ministerio y Relaciones Laborales Estaban extendiendo una escala salarial eh, respecto a un proporcional de la, las horas trabajadas y en realidad es respecto a las hasta 20, 24 horas corresponde a un pago, a un pago por hora, o sea precio-valor de la hora, y lo que estaban extendiendo era el pago proporcional. Eh, con respecto a esto, hoy fui al Ministerio de Trabajo, estuve hablando en el Ministerio de Trabajo, bueno... Me dijeron que a raíz de, de esa nota publicada, ayer estuvieron reunidos y llegaron a un acuerdo que van a hacer bien la publicación y se van a tomar las 23 horas eh, a precio-valor de la hora. El presidente del Consejo de Ingenieros y Técnicos de La Pampa, Silvio Hack, habló en la mañana kermesera de la reunión que mantuvo con funcionarios municipales. Comenzarán a trabajar en un plan de saneamiento para la ciudad y además contó que no fueron consultados en la gestión anterior. Nosotros buscamos es que haya profesionales que estén preparados para el plan, ¿no es cierto?, que se está estudiando y se está organizando, tanto a nivel municipal como con el Ministro de Obras Públicas, que también nos hemos reunido, y el trabajo de ellos está en base a eso, lo que nosotros estábamos solicitando también, que haya, te repito, profesionales que estén preparados para hacer un plan a largo plazo también, y general, y interdisciplinario también, ¿no es cierto?, porque no es una sola profesión la que tiene que trabajar en esto. Se discute la ley de agrotóxicos en la sala del pensamiento de la legislatura provincial. Nuestro cronista de exteriores dialogó con Inés Stritzi, paciente oncológica víctima de agrotóxicos y una de las disertantes, quien contó su propuesta para erradicar la utilización de veneno en la producción de alimentos para nosotros estuvimos analizando la ley en conjunto, en asamblea también nos parece como un lavado de, de cara muy evidente eh, es un, un recorte de, de un montón de leyes que también tuvimos acceso Que todo el mundo tiene acceso a esas leyes eh, bueno, hay términos que no no, no se explican eh, hay propuestas que no también, no, no se explican bien las propuestas eh, no hay responsables de nada es una ley que está como nosotros lo que traemos es es una propuesta de varios puntos eh, proponiendo eh, estas modificaciones e incluso hasta un presupuesto, porque la ley carece de, de un artículo donde se especifique un presupuesto para, para implementar todo esto que se propone. En el marco de la Cumbre Soca de Jóvenes por la Paz, se realizarán actividades en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Será el domingo 1 de marzo a partir de las 18.30 horas. Erika Montaña y Javier Iraora pasaron por los estudios de Radio Cermés e invitaron a participar del Movimiento por la Paz. La propuesta de hacer eh, estas actividades que tienen que ver para promover e incentivar a la juventud en... Tres pilares muy importantes que son eh, la cultura, la educación y eh, la paz mundial. Surgen, eh, surgen bastan, hace muchos años, alrededor de 27 años, que eh, son impulsados por una organización que se llama el Soka Gakai, que tiene una banca en Naciones Unidas y todos los años su presidente, que se llama Daisa Ikeda presenta eh, propuestas de paz con sugerencias concretas para alcanzar y de derrotar, digamos, la violencia. El colectivo de fotógrafas y fotógrafos COSO presenta Autogestión, una actividad que contará con muestras fotográficas, música, comida y bebida en el sindicato de prensa este sábado a partir de las 20 horas. Pablo Cabrera, integrante del colectivo, invitó a la audiencia de Radio Carmés. Somos un grupo de fotógrafos Y fotógrafas que hace ya un par de años decidimos juntarnos como para hacer eh, cosas, proyectos y, y bueno, eh, hacer intercambios, todo con relación a, a la fotografía, ¿viste? Bueno, surgió que una de las chicas tiene un material muy interesante para exponer, pero dado los costos hoy en día de producción y, como se llama, de impresión y de todo eso, se hace medio difícil costearlo solo. De este modo es que surge autogestión, más que nada para poder imprimir algo, un material que está muy bueno, que hace ya varios años que lo vienen produciendo, y bueno, y poder exponerse. Este fin de semana se juegan las finales del torneo patagónico de fútbol playa. La Pampa tiene chances de consagrarse en las dos categorías, femenino y masculino. Cristian Verón, el director técnico del equipo femenino, contó la experiencia. Mirá, estamos con mucha, o sea, estamos ansiosos porque bueno, tanto el masculino como el femenino llegamos con posibilidad de poder salir campeón eh, a una fecha que, en la que vamos a ser de local ahí en Pueblo así que bueno, tienen mucha expectativa tanto las, las chicas y, y los chicos también. Los chicos por ahí llegan un poquito mejor posicionados porque están primero, nosotros estamos a dos puntos el primero, pero con chance y con la, con la ilusión intacta radiocarmes.com